La Mestiza, miércoles 7 de la tarde con el Cabeza en los controles arranca el programa acá en Las Chacras nos seguís por internet por www.radiolashacras.blogspot.com nos seguís en el Gran La Plata por laverdefm.com.ar y los sábados a las 2 de la tarde nos retransmiten en Sierras chingones 107.9 Arranca otra semana de nuestro periplo musical, te vamos a sacar a bailar, la mestiza ya está bailando arriba de la mesa, pateando vinilos, se cae todo al piso, arranca nuestra disco. Esta semana tuvimos feria, esta semana se movió un encuentro de la mujer, increíble, con un montón de actividades hechas ahí, música, artistas, de todo. Una semana espectacular en el Valle de Trala Sierra. Después de 7 meses de sequía, hoy comenzó a llover. Así que, felices, como no podíamos estar de otra manera, con una agüita que cae y moja y esperemos que transforme en el verde toda esta sequía que hay acá y que se acaben los fuegos y que la gente recapacite sobre cómo cuidar mejor la pacha y nuestro entorno. Somos La Mestiza y comienza nuestro viaje de música, programa dedicado para Delfín, que lo queremos y lo amamos mucho y siempre vamos a estar con él y con todos nuestros hijitos. Acá vamos, somos La Mestiza, vamos a comenzar este periplo semanal con Carlinhos Brown, un músico que a veces ponemos, que formó tribalistas, pero que se hizo muy famoso cuando era un pibe muy joven y tenía una banda que se llamaba Timbalada era un bloco de tambores, baiano y el tipo tocaba con todo. Se cuenta, no sé si será cierto, una anécdota de que cuando estuvo en la gira de Tribalistas le robaron todos los instrumentos y el tipo salió muy rápido del hotel y compró ollas, compró todo tipo de cacharros y con eso se armó la percusión del show que iban a dar esa noche. Un talentoso terrible, se casó con la hija de Chico Buarque que hoy es una eminencia en Brasil, Me gusta pintado, pintado y suba genchi. Con eso arranca la mestiza de esta semana. A sorrir É um pagode um Pintado e uh -huh. sua gente Vamos uh -huh. se sacudir Pintado aí É um pagode um Pintado e uh -huh. sua gente Vamos uh -huh. se sacudir uh Hum, é um embalo muito legal Não dá para ficar parado Essa turma é ser igual Pegue minha mão, morena eu um requebrado e Hoje ele canta ciranda, vamos povo cirandar. Hoje ele conta piada, vamos povo gargalhar. Pintado aí, la la la. Tá gente, ia sorrir. Eita daí. Eita daí. é papai. Ah, um embalo muito legal. Não tá pra ficar parado. Essa turma é sem igual. E minha mão morena tempo vai que para dormir e a voltinha hoje ele canta seranda vamos poucos ser andar hoje ele levantata piada vamos pouco gagalhada pintada i pintado aí tinha chocolate se cama feu pimba mola. ...del gran Carlinhos Brown... ...nos vamos al encuentro de un... ...músico enorme... ...se llamaba... ...Frederick Toots Hiebert... ...nació en Mary Penn... ...en Clarendon Jamaica en el 45... ...el líder... ...de Toots and the Mitals... ...una de las primeras bandas de reggae... ...de la época de Marley y Tosh... ...en el 60 y pico... ...empezaron a grabar... ...62, 63... ...grabaron Never Ground Old... ...y que fue presentando a los Mithals... ...con Clemen Coxon Dodd del Estudio One en la producción... ...y la base instrumental de los Scatalaitis... ...como no podía ser de otra manera... ...grabaron también con Prince Buster... ...y el segundo álbum fue producido por Byron Lee... ...una carrera dilatadísima... ...se, se interrumpió en el 66-67... ...cuando lo metieron en cana por posesión de drogas... ...o sea, por María... Y bueno, ahí se interrumpe la carrera Pero cuando sale de la cárcel Ya siguen grabando Tienen éxitos En varias épocas Porque bueno, en los momentos En que en Inglaterra aparecían Los skinheads la, Las bandas punks Y que como los specials Y lo, el sky, todo esto Era como que los Toots and the Mitals Eran una banda de culto Y siempre se los reversionaba Por ejemplo, Monkey Man Es uno de los temas que más versiones han hecho. Eh, Pressure Drop lo hizo Clash. En España también Cortatu hizo Sarri Sarri. Eh, bueno, un montón de versiones. Acá incluso en la Argentina los pericos también los han reversionado. Una banda increíble, viejísima y muy buena, muy actual. Vamos a meternos con dos temas. El primero es de la época más moderna. Me faltó decirte que Hiebert murió ahora el 12 de septiembre de este año, nos dejó, tenía casi 75 años. Vamos a escuchar de uno de los últimos discos, El Amor es Fuerte, Love So Strong, después te cuento del otro.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 You don't want to be Frédéric Tots Hiebert, Tots and the Mitals. Cuando estuvo en Cana en el 66-67 por posesión de drogas, eh, parece que le habían colgado el numerito, ¿no? Se llama eh, 54-46 era su número. Y parece que por eso hizo la canción más famosa de Toots and the Mitals. Acordate, tienen un montón de discos. Si querés bajarlos, escribe Tots. T-O-O-T-S, -T Toots and the My Tals". Tiene un montón de discos, están en las redes por todos lados. Esto es 5446, That's My Number. ¡Sí, que no César! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. to hurt myself, so I was innocent, what they done to me, they was wrong, just to me one more time, they were wrong, oh yeah, give it to me one time, uh, give it to me two times, uh, uh, give it to me three times, yeah, uh, uh, uh, give it to me four time. oh uh, boy, uh, uh, Entonces, eh, nos llegan bandas por caminos insospechados o amigos que uno se cruza en el camino y que te dejan así como la perlita esa que estabas buscando yo como soy un tipo ávido en eso siempre estoy preguntando y buscando y investigando músicas nuevas que no conozco eh, me acuerdo una vez en el Banco Provincia de La Plata que me encontré con un amigo el Yula y me dijo, no, a mí lo de lo último me gustó Iván Cupala Y bueno, lo gasté, ¿no? Lo usé muchísimo acá en la radio. Eh, hoy el chompy mi amigo, el cantante de Verde Cabeza, me pasó una banda Dab Inc., que es vieja ya, es bastante conocida, pero bueno, no teníamos muchos temas de ellos y estamos empezando a bajarlos porque la verdad que están buenísimos. Es una banda de san etienne de Francia, son de fines del 90, del 97, ¿no? Pero lo interesante es que combinan una gama de estilos muy extensa, ¿no? Incluyen dancehall, dub, por supuesto, ska, rap, hip-hop, pero también están muy influenciados por la música africana y amasig, que es la música bereber, porque, bueno, son cantadas las canciones en francés, inglés, en tamasig y en kabyl, que es el idioma de los kabilenios, porque tiene a un cantante y que toca percusiones, que es Hakim Bouchok Merdilla, que es argelino, ¿no?, Y también tiene a otros eh, de, también de, Son un montón de músicos Y bueno, eh, es una banda multicultural ¿no? Como nos gustan a nosotros En uno de los temas toca con el cantante De Gnawa Diffusion Que es una banda que pasamos mucho Que es Amazing Catev eh, Tiene mucho que ver con el Magreb Y con el norte de África Pero muy francés también la banda Una muy buena banda Vamos a escuchar un tema que me gustó mucho de ellos que se llama Yamila ...hay carteras pequeñitas de piel... ...a 800 euros... ...a unos metros, en la vereda... ...un marroquí vende unas idénticas... ...por 15 euros... ...como las carteritas de adentro y las de afuera... ...tienen el mismo color... ...el mismo diseño, el mismo logo... ...a la tarde llega la policía... ...en un mundo sensato meterían preso... ...al vendedor que no tiene escrúpulos... ...en este mundo, en cambio... ...se llevan esposado al marroquí... ...por molestar a los nuevos ricos... ...con una realidad escandalosa... El precio verdadero de las carteras. A los millonarios de toda la vida les importa un pito que la gente de a pie, la gente común compre falsos Rolex y falsos Ray-Ban y complementos falsos de Armani. Ellos están en otra nube, viven en el limbo de los que consumen productos imposibles de falsificar. Mientras no haya vendedor ambulante capaz de imitar un yate, los verdaderos ricos estarán tranquilos. No son ellos los que llaman a la policía para que metan preso al marroquí que vende carteras. Hay mucha gente que se está haciendo rica de golpe y porrazo. Se trata de ricos sin pedigrí, millonarios de sopetón. Gente que no tuvo una familia poderosa en el pasado, ni una educación ricachona desde la cuna. Los nuevos ricos son, ante todo, ricos asustados de perder la brújula de un estatus que nunca merecieron. El estatus es un galardón de prestigio, casi siempre falso, que se da en todas las clases sociales. Mi viejo contaba con orgullo que en la época de Alfonsín robaba los desperdicios de otra gente y los metía en casa, a escondidas, para después salir a la calle con su propia bolsa de basura y que el barrio lo viera. Tener algo que tirar en ese tiempo y en aquella geografía también era un síntoma de estatus. El nuevo rico se compra una carterita de 800 euros, no porque le guste mucho el producto en sí mismo, sino porque la carterita tiene un código común, la marca. Este símbolo indica su valor comercial en el mercado de las cosas. Se trata de un código no secreto, no oculto, un código que entenderá todo el mundo a simple vista. Es como si el producto tuviera el precio grabado a fuego y ellos pudieran así generar la envidia de los imbéciles. El mercado de la falsificación es entonces el infierno de los superficiales. Lo peor que le puede pasar en la vida a un frívolo es que otro, por mucho menos, pueda ostentar sus mismos códigos de grandeza, aunque sean imitaciones vulgares de los códigos reales, aunque las costuras sean pésimas y se destinen al segundo lavado. ...a los nuevos ricos no les importa realmente la calidad de lo que tienen... ...solamente les importa la seguridad de saber... ...que nadie más que ellos puede conseguirlo... ...para ellos una marca indica la seguridad de la subsistencia... ...la grieta que los separa de la antigua vida de mortales corrientes... ...recordemos que no han sido ricos siempre... ...son nuevos, son torpes en el malabarismo de la opulencia... ...hace no mucho tiempo eran envidiosos de los verdaderos ricos... ...eran resentidos fisgones de la vida de los otros por eso ahora se desesperan para no caer otra vez en la miseria por eso cuando se topan con un marroquí, con un inmigrante que en la vereda de enfrente ofrece códigos de estatus a todo el mundo y a un precio ínfimo y posible el nuevo rico se siente estafado en su buena fe yo quiero que me estafe Dolce y Gabbana pareciera decir el nuevo rico yo quiero que una cartera de mierda me cueste muchísima plata, necesito demostrar que puedo despilfarrar y alardear, pero no soporto que me está en otros prefiero que me quiten el dinero que me sobra y no la autoestima porque de eso no tengo nada se ha llegado a tal grado de frivolidad que hasta el que te rompe el culo tiene que ser alguien importante para que valga la pena mostrar el culo roto como un trofeo así así Nuestro viaje musical de esta semana, que ya arrancó con mucho reggae, como ya viste... ...nos va a llevar por los caminos africanos bien hacia el sur. Nos vamos a ir a Zimbabue, uno de los últimos países de la África subsahariana en lograr su independencia. Esto recién ocurrió en la década del 80. El camino que llevó hasta allí no fue fácil. Hubo que luchar violentamente contra el sistema racista de Rhodesia... Cómo la conocían los blancos, seguidores de Cecil Rhodes, que se hacía, se había apoderado de este territorio, ¿no? Como suele suceder en todo movimiento de liberación, en toda guerra de liberación, la música también tiene un papel muy importante en esta lucha. Especialmente si hablamos de Tomás Mapfumo, conocido popularmente como el León de Zimbabue. También nacido en el 45, igual que Toots, pertenece a la etnia Yona, Y empezó a tocar desde los 16 en distintas bandas. Tocaban temas de rock y soul americanos de artistas como Otis Redding, Elvis y otros. Pero bueno, después se incorpora a la Hallelujah Chicken Run Band en los años 70 y empiezan a innovar adaptando la música tradicional de su tribu, mezclándola con el rock. Eso sí, siempre utilizando instrumentos tradicionales como la embira y otros, ¿no? Marimbas y todo tipo de instrumentos de percusión como parte de ese compromiso político en esa lucha dejó de cantar en inglés y optó por la lengua materna por el yona y eso constituía todo un posicionamiento político eh, porque la música tradicional y la lengua nativa eran totalmente subversivas en ese momento anticolonialista de la lucha no a su estilo musical él le puso el nombre chimurenga ...que quiere decir lucha en el idioma yona. Eh, bueno, como los blancos no entendían el yona... ...no fueron conscientes de la fuerza del mensaje incendiario... ...que tenía las letras en las zonas rurales del país. Y Mafumo se fue convirtiendo... ...con un llamado a la violencia para derrocar al gobierno opresor... ...en un líder increíble. Eso le llevó a estar preso, a ser perseguido... ...a ser prohibido en las radios... Pero bueno, las radios de la Revolución que salía solían transmitir desde Mozambique, ¿no? Desde el exterior y bueno, ahí se organizaban grandes protestas por su arresto. Así que bueno, cuando en las primeras elecciones en el 80 cuando fueron libres, Tomás Mafumo organizó un gran concierto para celebrar el éxito de la lucha. Y todas sus letras siguieron abundando en todo esto que era el el mensaje que él quería bajar en contra de los líderes que oprimían al pueblo africano. Es así que, bueno, esto le lleva también problemas con los propios gobiernos nacionales, como el del presidente Robert Mugabe, porque él confiaba mucho en él y se quedó totalmente desilusionado. El régimen de Mugabe lo obligó a exiliarse fuera del país, eh, tuvo que viajar al exterior. Y bueno, nos vamos a encontrar... Con el león de Zimbabwe, un tremendo, un tremendo músico que queremos muchísimo acá en el programa, y nos vamos a ir con un tema eh, al encuentro de un tema que se llama Mondoro, que quiere decir león ancestral en el idioma yona. Thomas Mapfumo de Zimbabwe. I uh know -huh. los viajes son viajes astrales son viajes del espíritu son viajes que uno no puede a lo mejor materializar desde la intención misma del cuerpo pero son viajes del espíritu que viaja y que va al lugar ese primigenio donde uno se originó donde uno nació Donde uno quiere estar Con ustedes José Luis Luque El Chaco Nostalgia del monte Quiero volver Quiero volver al Chaco Como aquel hijo perdido Que después de tanto tiempo Vuelve a su nido Perderme la espesura del monte Sentir mi piel nuevamente Encontrarme con mis hermanos y junto a mis viejos amigos, festejar la vida, recordar con alegría los momentos en la memoria, ir a pescar, a remangarme el pantalón hasta las rodillas, con un sombrero bien aludo y una camisa de lienzo crudo, bajo el sol abrasador, caminar rumbo al río, silbando junto a los pájaros. Y nosotros acá te vamos a proponer desde esa espesura del monte chaqueño Volver a Zimbabue Porque estuvimos recién ahí con Tomás Mapfumo, pero nos quedamos con ganas de más Y ahora nos vamos con un tremendo tema, con un tema hermosísimo Es de Oliver Tuku que es en realidad Tukutsi es Oliver Tuku, que es el sobrenombre Tukutzi es el apellido es difícil, a ver, anotá M-T-U-K-U-D-Z-I Tukutzi nació en Zimbabue en el 52 en Highfield, en Harare en que hoy es la capital una voz profunda un talento para escribir canciones que reflejan la vida cotidiana y las luchas del pueblo también Hoy parece que trajimos a puros guerrilleros nomás a cantar al programa. Ha extendido por muchísimos años su leyenda. Tiene más de 42 discos originales. Todos vendidísimos porque es un ídolo en su pueblo. Y bueno, se ha ganado el respeto y la admiración de la gente de Zimbabue. ¿Por qué? Bueno, lleva el mensaje de la lucha y de su cultura a lo más amplio de la cultura mundial y a lo más amplio de, de la fusión con otras músicas, ¿no? Él ha incursionado incluso en el cine, en el teatro. También canta en Yona, como Mapfumo, pero también en Dembele y en inglés. Él incorporó diferentes tradiciones musicales en su música con un estilo muy distintivo. El, es más, la música de él se conoce como Tuku Music, o sea, la música de Tukutsi. Aparte de esa individualidad de, de, su, de la música, Tuku tiene una popularidad muy, muy perdurable en el tiempo porque, bueno, parece que es un letrista muy poderoso. Las letras se centran en las cuestiones sociales y económicas que rigen la vida cotidiana de las personas de Zimbabwe y contagian un sentido de optimismo que apela a jóvenes y a viejos por igual, ¿no? Eh, su compromiso con todas las, las pestes, las enfermedades que asolaron el África y también con todos los problemas económicos, ¿no? Él desde muy chiquito tuvo que enfrentar la muerte prematura de su padre y bueno, crió a toda la familia y hoy es padre de cinco hijos, tiene nietos, es un, un viejito muy adorable. Nos vamos a encontrar con un tema de esos que es para guardar, un temazo. Nos vamos a ir al encuentro de Oliver Tucucci con Dakubara. El programa tiene sus problemas porque como todo poeta ve la vida con poesía encara la vida con poesía y se relaciona con otros poetas que andan por la vida y de esa junta los trae para el programa y a Chaco allá en Barcelona nos cruzó con otros dos poetas Una niña que tiene mucho talento, se llama Franca Borsani, es de Rosario, pero vive allá en Barcelona. Y por estas magias que tiene el aire, las redes, las ondas que van flotando por arriba del océano en un cielo conmensurable, enorme, nos llega su poesía y tiene mucho talento. Con ustedes una nueva integrante de este programa, Franca Borsani. Como un cuenco me lleno de agua volcánica, ramas nervaduras, hilos de lágrimas, gotas, sudor, aliento, destellos en racimo, alados brotes de sueño. Todos en mí, en tropeles sin tiempo. Desde mis ojos alumbrando pasos y manos llenas. Desde mis dedos, rayos acariciando lagos. El espejo y el silencio retumban en las grietas. Somos sangre que viaja, mineral en trance. Invade mi carne tu alimento fractal. De mil colores tus vigilias. ...tus articulaciones incansables... ...los poros destilando esta química explosiva... ...que acaricia atónita tus gestos en los míos... ...oh, no tiempo... ...enriedo al viento y entonces... ...en cada punto todo el cielo que creamos juntos... ...no puede cada letra combinarse eternamente... ...hoy desciendo encendida en la gota de rocío... ...y así anclada en el mar... La montaña nos acuna Franca Borsani Y la edición del Cabeza ¿eh? Los deditos mágicos Estás en vivo Son las 19.53 De una tardecita con agüita Acá en Tras la Sierra Que es un milagro, loco Después de 7 meses de no llover Nos mojó el alma y nos refrescó la vida y la existencia. Y quizá ahora, que viene la primavera y que se acercan otras épocas, podamos reverdecer, reverdecer todos y todo. Ahora la mestiza para de bailar, se pone de pie y pasa a abrir la puerta para que entre nuestro columnista estrella, Pablo Tomacelo. ¿Qué tal amigos de la mestiza? ¿Cómo están? Escuchemos este testimonio. Y ahora conversamos con el dirigente Agustín ¿Con usted acaba de ser liberado. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual ha quedado en libertad? El motivo que consideramos exclusivo, fundamental, es la lucha de la clase trabajadora, la lucha de los sectores populares, Con una gran tenacidad, una gran perseverancia, demandaron mi libertad y la libertad de los demás compañeros detenidos, sociales, políticos, gremiales y estudiantiles. Y esta es la razón, y en particular, yo quiero reconocer todo cuanto ha hecho la clase obrera cordobesa, todo cuanto ha hecho la CGT de Córdoba, todo cuanto han hecho todas las instituciones políticas y sociales que enfrentando... Él es Agustín Tosco, un dirigente sindical histórico cordobés del sindicalismo combativo que enfrentó a la dictadura de Honganía en los años 60 y dejó una gran huella en la historia de la lucha por los derechos de los trabajadores en la Argentina. Y está con nosotros hoy Adrián Jaime, es director de cine, escritor, investigador y autor, entre otras películas, de Tosco Grito de Piedra. La película documental que mejor define la experiencia obrera cordobesa a partir de imágenes de archivos del dirigente de Luz y Fuerza y la historia de esa época. Su trabajo invalorable permitió a nuevas generaciones que jamás escucharon la voz de Tosco en una asamblea o que no conocían siquiera su sonrisa acercarse al mundo de sus ideas y a sus perspectivas políticas. ¿Qué tal, Adrián? Un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos cómo llegás al cine y cómo llegás a Agustín Tosco. En general siempre me ha tocado reflexionar acerca de por qué arranqué haciendo este tipo de documentales políticos sobre líderes sindicales. De muy chico estudié en la fábrica militar de aviones. Allí, en los últimos extractores del menemismo, tomamos la fábrica con un grupo de... Compañeros muy jóvenes, me tocó dirigir ese proceso. En aquellos años había comenzado mi militancia también como estudiante secundario para reducir la cantidad de horas que estudiábamos aquellos que íbamos a la escuela nocturna. Nuestra escuela tenía ocho años de duración, nadie se recibía. En la escuela nos planteamos hacer el mismo proceso y tomamos la escuela semanas logramos reducir el plan de estudio a seis años. Y eso me generó un aprendizaje muy muy fuerte en torno a ciertos valores que tienen que ver con la organización y las convicciones de posibilidades de transformar la realidad. Entré a en la universidad a estudiar cine y allí me topé con los archivos de los SRT y de Canal 12 que habían sobrevivido a la dictadura militar. Mi interés por la historia y por... Esos hombres y mujeres que habían construido en la generación anterior toda la etapa de la resistencia a las dictaduras, me llevó a trabajar sobre esos materiales. En el Sindicato de Luz y Fuerza entré a trabajar en el 97, fui el fotógrafo de la Secretaría de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza en, en momentos que... Fue el intento de privatización de la empresa de energía. La única empresa de energía que quedó en manos del Estado gracias a la resistencia del sindicato y los trabajadores de la empresa. Fue un aprendizaje para mí, creo que de los más intensos que viví en mi vida. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que allí persistía y, y vivía entre los compañeros que estaban en el sindicato la experiencia de la generación anterior a esa dirigencia Y no tenían... ...materiales de referencia, salvo lo propio, histórico... ...porque bueno el sindicato había sido intervenido en el año 25... ...destruyeron y desaparecieron gente del sindicato, compañeros... ...entonces me propuse hacer un trabajo que de alguna forma... ...colaborara en mantener viva la memoria oral... ...de aquellos que habían participado en aquella experiencia... ...y fundamentalmente rescatar la memoria viva de Agustín Tosco... ...para ese presente de lucha que era aquellos años de resistencia contra el menemismo tardío... ...que llegaba a Córdoba luego de haber aplastado todos los derechos sociales en todo el país. Entonces la película que se estrenó en el 98 hacía referencia a esa historia de lucha... ...de los trabajadores de la empresa de energía de Córdoba... ...y se movió como un reguero de pólvora, se difundió masivamente... Era la primera película que se hacía sobre el gringo tosco. La película fue transformándose, fue creciendo, fuiste cambiando la mirada y también el lenguaje. Amplié aquella película del 2008. En el 2011 incorporé todo ese material de archivo que había recabado y amplié la película de Tosco que en un principio eran 63 minutos para terminar siendo una película de una hora y media y en vez de tener entrevistas, archivos y animación, esta vez fue puro archivo. Eso le da otra coloratura a los archivos, es otro diálogo diferente con los personajes. Siempre suena muy maniqueo cuando uno se desplaza a hablar o, o conduce las entrevistas tratando de armar eh, de alguna forma los textos que uno quiere escuchar. Y tal vez poniendo en boca de los otros las propias concepciones. Para mí el trabajo con los archivos fílmicos es un trabajo que obliga a los realizadores a estudiar muchísimo historia, porque la experiencia del, de resistencia de, a la dictadura de Honganía por parte de estos gremios en Córdoba, gremios que habían logrado conquistar una cantidad de derechos y llevarlos adelante, no solamente es esa joven generación, sino derechos que venían conquistados eh, de las generaciones precedentes. Córdoba, para los años 60... Tiene su primera conformación obrera juvenil, son la, la primera generación de obreros fabriles, eh, de automotrices, es una joven generación. Los que hacen todas las revueltas son jóvenes, como fueron jóvenes los universitarios de aquellos años que también se unificaron y entendieron puentes políticos entre distintos sectores para resistir y para dar vuelta, digamos, la realidad que aquejaba no sólo a Córdoba, sino a todo el país. El cordobazo, el vigorazo y todas las expresiones que de alguna forma se manifestaron fuertemente en aquellos años, tumbaron un régimen dictatorial. Fue la primera vez en la historia que eso ocurría. Entonces, A los realizadores nos obliga a estudiar absolutamente la historia y, y no solamente del contexto ese sino del contexto previo. Corremos, no que eh, Onganía entró en el 66. Diez años antes habían bombardeado la Plaza de Mayo. En Córdoba, para que te des una idea, sobrevolaban los aviones como amenazas durante el Córdoba y toda esa época amenazantes no se trataba de amenazas y demás, sino de un poder concreto que ejercía con toda violencia. Eh, se jugaron la vida los trabajadores de Coro, los estudiantes de Coro. Hubo un proceso de avance en la conciencia popular que es, es muy interesante poder estudiarlo. Cómo fue todo ese desarrollo. En materia laboral, es una época, aquellos años 60, con la instalación de las fábricas y todo el desarrollo automotriz, era una época de pleno empleo, pleno empleo. ¿Y qué significó Tosco para los trabajadores y para el pueblo argentino? Los compañeros como Tosco, como Atilio López, habían marcado una experiencia que para mí es la central en cuanto a su comprensión política, ¿no? de, que es el valor de la unidad el valor de la unidad para la defensa de sus derechos, el valor de la unidad para defender monolíticamente cuando se intentan avasallar los derechos sociales, el valor de la unidad para la defensa, el valor de la unidad para promover cosas, cambios sociales. Sin unidad no existe posibilidad que eh, los sectores populares logren espacios de poder para la transformación social. Es, esa experiencia simbolizada en Tosco fue lo que a él lo llevó a una persecución a muerte. Termina clandestino a partir de la declaración de la AAA para asesinarlo, así como fue asesinado a Tío López eh, un año antes. Entonces vemos ahí con la hazaña con que el poder se tiró sobre esa diligencia sindical. Bueno, después de eso vino la dictadura y lo que ya todos conocemos, ¿no? El, el pueblo argentino perdió a sus líderes, perdió eh, en aquellos años eh, lo mejor, lo mejor de, de sus hijos y es ahora, me parece que eh, la reivindicación, el estudio de ellos, la puesta en práctica de sus ideas eh, vuelva a ser un, un eje para esta nueva generación. Tosco para mí es un símbolo que va a trascender en el tiempo porque cuando la gente necesite salir a pelear va a buscar una referencia histórica y allí va a encontrar a lo mejor de su historia que son estos dirigentes sindicales como Agustín Tosco, Batirio López y demás porque hoy Tosco podría ser uno de los hombres que como pudimos ver a Osvaldo Bayer hasta hace muy poco un poco tiempo defendiendo los intereses populares, no eh, asesorando a las organizaciones políticas, no podríamos haber tenido a ellos también, y otro hubiera sido el planta. Para ir terminando, hay una película maravillosa que hiciste, que se llama La Misión Argentina, que es una peliculaza para los amantes del automovilismo y para los fans del Torino. Contanos un poco. La misión argentina es la visión de los mecánicos del mismo proceso. En un hecho que fue la competencia de, de, de tres torinos producidos en la, en la fábrica ica Renault, que a su vez tuvo el mayor componente de trabajadores en esa pelea que fue el cordobazo. Porque necesitaban desarrollar un coche, pero a la vez había paros y toma de fábrica y una cantidad de despelote. ...que no podían trabajar concretamente, entonces decidieron partir hacia Alemania y terminar el trabajo allá. Toda información que venía de esa carrera se paralizaba en la fábrica cinco minutos de transmisión... Eh, ...escuchando por los altoparlantes y después vuelta al trabajo y en la lucha. Y cuando llegaron después de haber participado en la carrera y, y haber dado más vueltas que ningún otro auto en el mundo de, los que, de las grandes fábricas de autos, esa joven generación de trabajadores de Córdoba había producido el coche más importante del mundo, más duro, más más fuerte, un auto de lujo para la calle. ¿Qué más orgullo podían tener esos trabajadores? Córdoba tiene una experiencia tan tremenda que esa película. Quise tomarle por otro costado, digamos, y me fui por el lado de lo que fue ese desarrollo competitivo que puso a la Argentina, en la boca del mundo también, ¿no? El Torino, el 380W. Estaba hablando con nosotros Adrián Jaime. Eh, gracias por esta comunicación, Adrián. Me gustaría poder enviarles un saludo a todos los oyentes y de alguna forma invitarlos a ver... Eh, ...el documental Tosco... ...que está eh, liberado en Internet... ...en YouTube... ...lo pueden encontrar... Gracias por la comunicación... ...y contame, ¿estás en Córdoba ahora? Hoy vine a, a Córdoba... ...viviendo en Buenos Aires... ...vine porque... ...han fallecido mi padre... Y, y, ...y mi tío por COVID... ...tengo toda mi familia aislada... ...aquí, vengo a asistirlos... ...veo a los pibes... ...los hijos de los ojeros... ...como... Deambulan por este barrio, sin barbijos, hacen una rave como protesta contra el gobierno nacional. Hay un proceso de falta de conciencia eh, que es, es enorme y que creo que ha sido garantizado por la clase política local. Bueno, muy duro lo que contás. Muchas gracias por la comunicación y un abrazo. Un abrazo fuerte de todos acá. Gracias, un abrazo grande. Pablo Tomacelo recordando a una de las figuras cenieras del sindicalismo combativo de la Argentina, a Tosco, en una nota imperdible. Va a quedar acá en la radio, seguramente va a quedar colgada en algún lugar. Es impresionante las notas que nos acerca Pablo Tomacelo, siempre trayéndonos parte de la historia de nuestro acervo cultural ahora nuestro viaje musical nos va a llevar a encontrarnos con un grupo peruano de música tropical alternativa que fue nominado a varios premios Grammy que combina la cumbia la chicha y el merengue bueno todo esto a raíz del fenómeno de lo que fue Chicha Libre ¿no? Chicha Libre una banda gringa que abrevó en lo que era la música chicha La música chicha es una especie de cumbia psicodélica que surgió en la región de Iquitos, en Pucallpa, en la zona de la selva de Perú, lindante con el Amazonas. Y de ahí surgieron bandas como Los Mirlos, Juaneco y su Combo, montones de bandas que hacían esta música rarísima que se llama chicha. Después salió el disco Roots of Chicha, o sea, las raíces de la música chicha, donde están las versiones originales. Después surgieron bandas modernas como Chicha Libre o La Sarita y hoy nos vamos al encuentro de Bareto. Bareto es una banda peruana, pero que también tiene músicos de otros lados. Las últimas giras lo han llevado a tocar por todo el mundo. Tocan mucho en Estados Unidos, también en Brasil, en Japón. Empezaron allá por el 2000, siguiendo la tradición de agrupaciones peruanas como Black Sugar y los Bel En el 2005 editaron el primer EP que es Ombligo, eh, montones de canciones grabadas. Después boletos, después sería cumbia, Sodoma y Gamarra. En el 2009, 2009 y ves lo que quieres ver en el 2012, que bueno ya trae lo último de la banda, en el que tocan con Kevin Johansen, por ejemplo hacen Matagalán, eh, grabaron con Manu Chao, tocaron con Manu Chao. Son una banda Muy conocida hoy. Vamos a ir al encuentro de Bareto entonces, con Ceja de Selva. Ceja de Selva es lo que sería la selva de montaña. Cuando vos pasás los Andes para el lado del Amazonas, hay toda una, una especie de selva que está subida a la montaña. Esto se llama Ceja de Selva. Y después la distancia, que está con una, una música, una cantante... De la música popular peruana y boliviana, que es una especie de diosa en el altiplano, se llama Dina Paucar. Así que ceja de selva y la distancia con Dina Paucar. Con ustedes Bareto. Caminos poéticos en los que nos cruzamos Y donde los poetas se cruzan sobre todo El Chaco nos acercó a Franca Y hay un cordobés que anda dando vueltas también por España Que vive en Barcelona Se llama Tabaré Ríos Nosotros tenemos la suerte de que empiece a ser nuestro colaborador en el programa Un columnista más que nos va a mandar lo que él hace, su arte Y así que los dejo con otro muy buen poeta argentino que está dando vueltas por el mundo, Tabaré. It's true. En sí misma. me pintaron al antojo del mercado incrédulo creador de hábitos he aprendido a alimentarme de envasados a perseguir el tiempo a tapar mis monstruos a conjugar el deber con palabras torpes y construir mis deseos en ansiedades bíblicas sobrecimientos estéticos conceptos estáticos salidas etílicas conocimientos escépticos hoy todo esto lo entierro y pido que pare el mundo antiguo. Así es como les contaré todo lo que construyeron en mí. años, muchos, muchos, eh, parejas que estábamos embarazados, gente conocida que quería tener sus hijos de otra manera, nos fuimos relacionando entre todos para conseguir animarnos a vivir una, una vida diferente, a ver nacer una vida de forma diferente. ...quizá por haber conocido a algunas personas como Rolo... ...Rolo Freire de Trujuy... ...Acilio Arturi... ...y algunas personas más... ...que después se dedicaron a trabajar con esto... ...y ayudar a otras parejas... ...a que pudieran parir... ...en sus hogares, en sus casas... ...fue que nació toda esta movida... ...allá al menos donde yo vivía, en La Plata... ...con un montón de gente que quería parir diferente... Y de eso se trata lo que viene ahora, una columna de Grachu con ayuda de amigas y de gente que vivió esas experiencias y que pasó esos momentos del parto respetado, del parto no hospitalario, del parto no intervenido. Con ustedes, la columna de parto respetado de Grachu. humanizado, miedos y riesgos Meditaciones sobre el riesgo Por Judith Dixon Luz Palabra tan chica Nacida como un verbo Una palabra de acción La aprendí de pequeña Yo me arriesgo, tú te arriesgas Ella se arriesga Incluso un sustantivo Algo que yo corro, tú corres Ella corre En la filosofía, una descripción de lo que es la vida, con sus propias consecuencias. Yo amo y me arriesgo a perder y sufrir. Yo intento y me arriesgo a fracasar. Yo confío y me arriesgo a ser traicionada. Yo vivo y me arriesgo a morir. Pero hemos ido tanto más lejos que la filosofía. Hemos llegado a los seguros. Seguros para todo. Para las máquinas, para la tecnología y el control. A no atrevernos los ordenadores nos informan del riesgo que corremos antes de respirar, antes de dar un paso que nos podría hacer caer. Y los ordenadores y los estadísticos nos dicen que es más sano y más prudente no correr riesgos, porque estamos en situación de riesgo y ellos pueden reducir el riesgo y con él nuestra capacidad para vivir y tocar y sentir. Es más seguro así, más limpio y eficaz. Decididamente más estéril. ¿Y qué más podemos pedirle a la vida? Es muy arriesgado nacer, ya que muy pocas personas que han nacido evitan morir. Aunque muchos evitan vivir. Si has nacido, corres un elevado riesgo estadístico de morir. Bueno, con hijas de 27, 23 y un hijo de 15 damos recordar el momento del parto, tengo casi una memoria, hacer memoria emotiva. Y en verdad, ante la pregunta de por qué busqué un parto respetado, tiene que ver con, con mi primer parto, eh, que fue a mis 20 años, y realmente fue una experiencia súper traumática, eh, porque bueno, lo que decidieron... El grupo de médicos que primero bueno me atendía con, con un médico que una semana antes de parir me dijo que él tomaba vacaciones de invierno y entonces me iba a dejar en manos de, de su socio en realidad porque es lo, lo entiendo como más que como colega y como socio eh, y bueno tuve eh, llegué al momento llegué a la clínica con dos de dilatación y en dos horas y media eh, me hicieron parir, obviamente por cesárea eh, bueno, una situación bastante horrible con una peridural eh, yo con 20 años sin este, saber nada, absolutamente nada eh, de las cosas que podía no exigir, pero sí que se podían contemplar al momento de parir, digamos, no, no imaginaba nada de lo que iba a suceder este y realmente bueno había tenido un embarazo impecable eh, y no no había razones para pensar que podía terminar una cesárea pero cuando uno llega a ese, a ese lugar y además lo primero que me dijeron mientras me ponían este digamos me, me daban medicación para para dilatar obviamente es que había sufrimiento fetal y entonces me tenían que mandar una tenía que eh, proceder una cesárea En ese momento no había posibilidad de, de tener capacidad de decisión, ni estaba muy asustada. Y lo único que escuché, que re recuerdo hasta el día de hoy, es, este, bueno, mami, no te preocupes, que con esto, este, esto te estamos poniendo bardal, vas a dilatar en 15 minutos. Así que así fue mi primer parto. Eh, en una clínica eh, tenía obra social y, y bueno creí que estaba en el mejor vamos eh, con el mejor equipo de, de obstetras de, de mi ciudad que es la ciudad de la plata y bueno terminé en esa carnicería que fue mi primer mi primer parto dos años y medio después quedo embarazada eh, nuevamente en una situación emocional bastante complicada eh, y muy muy muy asustada de repetir digamos, la situación del, del parto anterior y, y bueno yo todo ese tiempo digamos tenía registro y sabía también de otras experiencias eh, de, de parto eh, parto respetado. Eh, pero también era como muy difícil llegar a esa información y había, digamos, en ese momento yo estaba en una situación económica muy muy complicada, eh, pero bueno la, la médica con la cual seguí todo mi segundo embarazo eh, que me presentó una amiga, una amiga que también estaba embarazada, eh, bueno ella venía haciendo partos domiciliarios antes de, de esa situación y después cuando yo la conocí, hacía partos en el agua eh, conversamos mucho eh, hizo digamos, fue una forma bastante particular porque bueno, contempló mi situación económica porque realmente era muy caro, yo en ese momento no podía pagar un parto en esas condiciones, si bien tenía obra social había un diferencial que realmente no lo podía cumplir, no lo podía pagar y Y bueno, y llegué al, al, al parto eh, acuático que realmente fue como una de las experiencias más eh, alucinantes. Yo recuerdo estar eh, viendo cómo aparecía mi hija eh, en el agua eh, con una previa digamos, de relajación en, un, en una situación absolutamente de relax y de, y de, de cuidado y de contención comiendo torta, este, una torta porque mi médica había cumplido años, entonces compartió conmigo la torta y bueno recuerdo esas cosas y yo lo único a pensar era que quería que vuelvan a nacer mientras salía por el canal de parto quería que vuelva a suceder eso porque porque no, no podía creer lo que estaba lo que estaba viviendo y, y bueno y después obviamente el, el postparto y, y aprender que había prácticas que no Que, ...que estaban contempladas, digamos, estaban naturalizadas en, en, en la clínica... ...y sin embargo no tenían nada natural, como una episiotomía, por ejemplo... ...o, o los, los tactos que te hacen previo al, al, al momento de parir y demás... ...con bueno, esos controles previos que pasan eh, enfermeros, médicos. Y... Tenía 22 años y estaba embarazada ya cursaba siete meses no me había hecho ningún tipo de control eh, básicamente no había ido a ningún hospital ni clínica porque tenía miedo miedo de ir a un hospital miedo de parir en un hospital un miedo que yo lo veía un poco irracional no sabía de dónde venía como un miedo innato este al hospital pero bueno ya con siete meses me decidí hacer alguna consulta y ya en la fila para que me atiendan en obstetricia en un hospital público con una fila de muchísimas mujeres eh, en la charla con ellas eh, este, lo primero que, que que me dijeron era que que estaba de siete meses que como no me, que no si no me había dado ninguna vacuna que el médico me iba a retar Eso fue lo que me dijeron, literalmente. Y eso me hizo salir corriendo de esa fila de mujeres y buscar desesperadamente una alternativa diferente para, para tener a mi hija. Este, así fue que, hablando con distinta gente, me conecté eh, con la clínica, o mejor dicho, con el Centro Mutual. ...que tenía el doctor Rolo Freire en la localidad de Trujuy, en Moreno... ...y a partir de ahí, digamos, fue... ...para mí se abrió una puerta... ...se abrió una puerta, encontré un camino... ...algo que que, que mi cuerpo buscaba... ...que no, no sabía nombrar bien qué era... ...pero que bueno, que ahí encontró todas las respuestas conociéndolo a Rolo eh, bueno, una de las cosas que que más me, me impresionó fue cuando él me contaba por qué había empezado a trabajar el tema del parto, el parto respetado, el parto no intervenido, el parto humanizado, sin violencia eh, y bueno él había estado había trabajado como médico activamente en la época de la dictadura Este, creo que lo que recuerdo lo que él me contó es que él había intervenido ayudando a, a algunas algunas fuerzas que habían tenido alguna herida y los había ayudado y bueno ahí enseguida fue marcado este por las fuerzas de la dictadura lo fue chupado torturado y él me contaba que en ese momento de tortura trató de pensar en algo que que a él en alguien que sufría más que él en ese momento quiso ponerse en un lugar de alguien que sufriera más y pensó en las mujeres pariendo en las mujeres que había visto parir en el Chaco atadas, maltratadas, violentadas y, y bueno como que eso fue algo que lo, lo ayudó a resistir, ¿no? y cuando por suerte pudo zafar de esa situación este laburó realmente laburó muchísimo por por un parto diferente porque la venida al mundo la llegada a este mundo fuera distinta y lo trabajó desde muchos desde muchos ámbitos desde desde lo social trabajarlo con todo el mundo no como un parto elitista para para un grupo particular de gente en relación a su poder adquisitivo o, o su clase social o este su formación intelectual sino que lo acercó a un barrio multitudinario como este Juy y en donde yo con apenas 22 años me me contacté con con una gran cantidad de gente eh, y con un trabajo este muy dedicado que hacía tanto él como las mujeres que estaban ahí acompañando ese proceso no por eso siempre digo que mi motivación para para tener un parto diferente fue el miedo el miedo a Al hospital, miedo a, a, a ese espacio que me parecía tan tan frío, en algún aspecto lo veía como tan frío para para tener un hijo y y también tan verticalista de alguien que me va a retar, de alguien que me va a obligar a ponerme una vacuna o a hacer cosas. Desde, desde ese miedo busqué una salida y la encontré. Tras esa búsqueda, crecimos todos. Tras esa búsqueda, empezamos nuestra vida un montón de gente alineados y encolumnados detrás de la valentía de las minas que querían vivir su vida siendo responsables ellas mismas sin delegar en el establishment, en el poder, en el hospital, en el médico. Lo mismo que ahora algunos reclamamos con respecto a a ser libres y decidir nuestro destino y no creer el cuento de los que nos quieren contar nos vamos con nuestro periplo musical a la historia de Aide Mori una banda de turca pero que abreva en la música balcánica es una banda formada por varios músicos de otras bandas Mugamer Katengló, eh, Brena Macrimon, Sebde Kerek Sumuru Agir Yuren, y son una banda que fue bastante famosa en su momento, porque bueno, no había mucha música turca balcánica y en ese momento no había mucho grabado, entonces parece que el disco ese que sacaron con Aide Mori fue tomado un poco como como un emblema ¿no? de, de la época, No había mucho en, en el mercado comercial, era una alianza de boda con teclado lo que había, más que nada, ¿no? Y bueno, eh, una de las canciones de ese disco de Aide Mori se popularizaron en un drama televisivo turco, que era el Beda Rumeli, y una canción, Jarnana, fue tomada por un profesor de danza internacional y lo llevó a talleres de todo el mundo y la gente lo baila todavía en los círculos. Eso es lo que vamos a escuchar, Jarnana, de Aide Mori. el encuentro de una cantante que me encanta, es de Delhi, de Nueva Delhi, eh, vive en Canadá, se llama Kiran Ajulualia, o Ajulwalia, es muy difícil de pronunciar, desde muy chiquita que se fue a Canadá, eh, hizo estudios en la Universidad de Dalhousie. regresó a Toronto con el plan de estar en la industria de los servicios financieros, pero algo la traicionó, se dedicó a la música, y se metió con la cultura hindú, que era lo que tenía en la familia lo que tenía de antes se juntó con un guitarrista y co-arreglista Rez Abassi y viven en Nueva York, tienen varios discos, me gusta porque hay un montón de cantantes eh, hindúes o que vienen de, de lo británico a lo hindú porque tienen raíces hindúes muchas que vienen del Punjab o que tienen del Bangra por ejemplo, de ritmos como el Bangra o el Sí, el Punjabi. Pero Kiran es diferente porque tiene como un sonido muy auténtico, ¿no? El, las hijas de Ravi Shankar me encantan, las dos. Pero bueno, eh, esta mina es diferente, tiene como otro toque y me gustó por eso. Pensé cuando lo bajé, hace un par de años pensé que era realmente que venía de la India, que era de la música tradicional hindú, pero no, era una bastante moderna era, no. Tiene varios discos grabados. Eh, el último siete billones es de 2018 y nos vamos a ir con un tema muy lindo. Lo vamos a ir a encontrar que se llama Ankle Bells, eh, eh, las campanas de ankle. En hindú se dice Jangira, Kiran Aulalia. De la poesía nos van a llevar a encontrarnos con otras personas que nos dejan su arte de leer y de contarnos las poesías que otros han escrito, que otros han dejado en algún tintero perdido, en algún cuaderno ajado. Es el caso de nuestro encuentro de ahora, nos vamos con Graciela Juárez, alias Chela, que nos trae una poesía de Cavafis. esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros van a ser los senadores ya legislarán los bárbaros cuando lleguen ¿por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y siniendo su corona porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida Incluso preparó para entregárselo un pergamino, en él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? ¿Por qué hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¡Qué graves se han vuelto los rostros! ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Qué va a hacer de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Era Graciela Juárez... En el mundo, estamos todos que no sabemos para dónde disparar, qué creer, qué decir, qué pensar. Si escuchás las noticias, te asustás. Si salís a la calle y mirás lo que pasa alrededor, por ahí no tanto. Pero a veces aparecen portales que traen otras noticias diferentes. En Canadá, que justo estuvimos recién con Kiran... El pueblo canadiense de la costa oeste recupera su poder. Dice la noticia de prensa, esto fue del 25 de agosto, o sea que ya es vieja la noticia, en Parksville, en Columbia Británica. El pueblo recupera su poder. Las restricciones del COVID y las vacunaciones obligatorias están prohibidas y anuladas por la Asamblea de Derecho Común. Se anima a los ciudadanos a resistirse a las medidas del Estado Policial ya que los funcionarios están amenazados con multas y prisión. En un histórico acto de democracia directa, la Asamblea de Derecho Común Oceánico, OCLA, aprobó anoche un reglamento de seguridad pública que prohíbe las restricciones y el distanciamiento obligatorio del COVID. El enmezcaramiento, las cuarentenas, las vacunaciones obligatorias, en cualquier lugar de las comunidades de Parksville, Qualicum Beach, en toda la costa oeste de Canadá. A partir de hoy, o sea del 25 de agosto, cualquier persona que intente imponer las regulaciones de COVID a la gente de estas comunidades puede enfrentarse a multas y encarcelamientos por parte de la OCLA y su Tribunal de Derecho Común. Citando el Derecho Internacional, el reglamento de la Asamblea establece que estas regulaciones COVID son medidas ilegales, injustificadas y médicamente insostenibles que amenazan y asaltan las libertades fundamentales y bla, bla, bla. El Estado concluye acusando a cualquiera que intente imponer estas normas. Esto es en la República de Canata, Canata en Canadá. Desde 2015, más de 40 asambleas de Derecho Común se han formado en todo Canadá, muchas de ellas bajo la jurisdicción de la República de Canata. Las asambleas se han convertido en la primera línea de defensa de los canadienses que se resisten al Estado Policial Corporativo. Si querés más información, metete en Republic... Of Canata con K arroba gmail.com y consulta también en la página que es www republic of canata con k punto ca de Canadá. Hay toda una nota además que habla sobre qué es la República de Canata, ¿eh? Eh, le hacen 10 preguntas, si es legal, si es un gobierno legal real, cómo lograron independizarse de la Corona Británica, cómo abolieron la nueva Constitución. Bueno, un montón de preguntas que están súper interesantes. Nuestro camino de poesía de hoy que nos llevó por vericuetos insondables nos va a llevar a dos jóvenes talentosos que casualmente vienen a ser los hijos de nuestro amigo Coco, eh, de Jorge Rodríguez Marcos, son Nazaren, Nazareno y Sadquiel Rodríguez de Biase y nos visitan a este programa de La Mestiza. en la tierra huellas en la piel pestañas que dibujan como carbones en la madera o en el ojo la mediocridad del mundo solo Dar como borrachos como sonrientes más como perdidos como a la deriva y como regalados a las cuerdas que nos estiran que nos tiran los demonios bajo tierra y que ángeles sin fuerza para un lado y para otro como al vaivén del alcohol y la marea del olvido nos amarrean, amarreándonos, yo los veo como gárgolas que aparecen y que ya no y que me dicen soy yo, soy yo, espejos en sus rostros como alquilando títeres de mentira, pobres borrachas, saciadas de la vida y de la muerte han sangrado sus bocas de parlotear egoísmos y ahora que nos creían en sus dedos han visto las cuerdas tirar de sus corazones como tripas sujetas a los espejos del olvido y de la verdad como polvo o como imágenes de aluminio. Hemos visto la cara y hemos asumido que soy yo, que soy yo. mensaje más por FM Las Chacras 104.9. Termina la mestiza, son casi las 9. Ahora viene la Isla de Gilligan, eh, un placer enorme haber recorrido este camino juntos. Acordate que salimos por la página por www.radiolaschacras.blogspot.com, que salimos por la verdefm.com.ar en La Plata y que el sábado a las 2 de la tarde sale el programa por 107.9. Cierras como chingones. Un abrazo enorme a toda la audiencia, gracias por estar ahí. Nos encontramos todos los miércoles de 7 a 9.